Para ¿Cómo? ¿Cómo que no, no del 23. Mira, nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta extradición y esta jugada que tiene el gobierno venezolano de, con lo q u e es la diplomacia internacional bueno evidentemente estamos aquí en repudio al secuestro y a la entrega ilegal de joaquín pérez b e c e r r a un internacionalista revolucionario que había salido de Colombia por persecución porque él era miembro de la UP, su esposa fue asesinada, entonces en relación a este tipo de、eh, acciones por parte del gobierno, supuestamente por razones de Estado, sí, por razones de un Estado burgués, de un Estado burgués que todavía evidentemente sigue respondiendo a los intereses de la burguesía imperialista en realidad, por lo tanto nuestro... repudio es un repudio fuerte en cuanto al proceso ya sabemos que se está perdiendo a nivel internacional a nivel internacional solidaridad con el proceso y es necesaria una rectificación ya en relación a estas políticas evidentemente el hecho es un hecho no se puede marchar atrás y es un Una mancha ter ter terrible en este, en este proceso revolucionario. Por lo tanto, lo que pedimos ahorita es una rectificación pública por parte del comandante Chávez y por parte del gobierno y una rectificación a f u t u r o en cuanto a las políticas internacionales. Soberanía. es lo fundamental en un proceso de construcción de socialismo y no es primera vez que se viene este, este hecho viene de la mano con la entrega de las camaradas v a s c a también con la entrega de varios compañeros de la ln l de la faro también que ha estado acá y nosotros también estamos siendo críticos autocríticos como tiene que ser cualquier proceso revolucionario nos gustaría que hicieran un llamado a todos esos jóvenes que quizás hoy por hoy se encuentran apáticos s a l i r a las calles a tomar una postura crítica y creen que la revolución ya está hecha. Sí, no, camaradas. desde luego a todos los jóvenes a todas las mujeres y los hombres de la República Bolivariana de Venezuela es necesario movilizarse podemos perder la revolución si se llevan este tipo de hechos si continúan porque como tú bien dices no es la primera vez hace un año se devolvió a Walter Wandelen un internacionalista vasco y se han entregado a camaradas helenos y farianos Por lo tanto, el llamado es a la movilización de los jóvenes y de los no tan jóvenes en repudio al hecho. Lo、bueno, tuvimos con c i r a ¿no? De e s c u e l a de cuadro, s de esto estuve g r a a d o popular. Muchísimas gracias y espero que... Bueno, gracias a ustedes. Gracias.